Ehm, bueno, aziko gara, jo, eskerik asko denoi, entortza gaitxik, eta basearia derra ditundabe bai, eskerik asko zurik bai. Eta, bueno, etorrezaiko lagun bat, lileko lagun bat, frantzia haiparraletik, eta ez dakitentzun dut zuen zehozer, baina, bueno, itze dingo dugu, da, azken urte hortan, frantzian, gertatzen ari asuntuei buruz iburuz, e, nik neuk oso gauza gutxi jakin izan duaz, baina... Arritzen hau. Ola jakintasun horrek eta bestaldetik e, jakin dudana aitzik, ezta. Eh, bueno, gure kidea da e, lan legearen kontrako e, asamblearen kontrako kidea, la legean kontrako asambleako kidea, markatu. Eta, eta e, bai, ja ditzu, bai, lilekua. Eta eta orain dela urtebet e hasi gobernuaren lan berritasmo horren kontran ari eta hor dune gatazka berpiztuin eta Ez bakarrikori bai baizik eta areagotuinzan estatuaren erantzuna behin ikusitan olakoa izan san Kiston Bortitza Kiston Borkizkarea erabili zuten horrek isilda asuntua mugimendua ez zuten lortu ba, ez zuten lortu barkatu baizik eta areagatu areagotuinzan asuntua eta askenengo urte hontan hori ba, eta gero beste momentu batzuk egon dira nun Borroka kalean E, Aria gotu inda eta kalea jendez e, bete ikusi izan ditugu bai edo ikusi izan dute, beste batzuk, e, oso, oso informazio gutxi dau, eta oso interes gutxi bai eukidau orokorrian. Eta bueno, horita gero poliziaren kontrako beste hainbat mobilak hartu dira, eh portzaketak, kilketak, poliziaren partetik bebai, eh eta baita ere azkenengo gora ipada izan da agian e, autoeskonden kontrako kanpainak e, kalean eh ba aurra eramandutena eta bueno, eta kaldera bat botatzen dugu hemen eta hemendik aurrera zer, es? Ta kisto mugimendua, kiston horra suntuak miloika lagune kaleetan momentu ezbernietan E, urte baten zehar eta orain zer, esta? Eta hori bueno, kontatuko digu berak se se gertauko dan. Eh formatua orain bideo bajarriko jarriko, jarriko eh da lan legearen kontrako mobiletan zentratu dea e, gehien bat eta gero berak egingo dosku e, jarraipena eta esplikatu digu hori eta gero zen nolako moduak gertaudian Frantzian eta eta se ze gertatzen sein gertatzen adia. Eta, bueno, ya ja itza bereipasakotzat eta esplikatuatzeo gauza pare bat, eta bidea ikusik gauza dituan. Uh, hola. Eh, pues, no muchas cosas, que vamos, primero a ver la peri, pero creo que lo has dicho. Zulu <laughs> eh, dos, tres cositas, que en la peri se habla de sindikatos, eh, se habla mucho de la CGT, solo para entender a la CGT no es como la CGT española, la CGT francesa se podría comparar, comparar, sí, comparar más a comisiones obreras aquí. Eh, la CGT es el primer sindicato de Francia. Uh, después hablamos se habla de SUD, un otro sindicato, se habla de SUD, otro sindicato. Eh, uh, SUD se podría más comparar a la CGT española, que tiene no un toque más libertario o así. Uh, después, uh, una última cosita, que muchas veces se, se habla de cacer, uh, es una palabra que no hemos logrado traducir, es una palabra muy usada por los media en Francia, que you no know, lo hemos traducido por revoltosos, literalmente cacer es los que rompen. En, la, en las manis y todo, los que rompen los cristales o lo que sea, y siempre se habla de cacer, cacer, es como no sé, aquí se habla más de antisistema o cosas así, ¿no? bueno, es cacer, eh, y entonces tal vez fue traducido como revoltosos, tal vez traducido como los que rompen, pero bueno, ya está, después no sé, miramos la pelea y hablamos, ¿ya? Sí, dura 50 minutos. Lo siento. <risa> Comenzó en marzo del 2016 contra un proyecto de ley sobre el trabajo, la sí llamada Ley Trabajo o Ley El Comerí, en referencia al nombre de la ministra del Trabajo. La controversia suscitada por la ley sobre el trabajo deriva de una crisis ideológica y de un rechazo al sistema en su conjunto, decían en una nota interna del Servicio Central de Información Territorial, con fecha 28 de abril, día en que se produjeron algunas de las manifestaciones más duras. Contra la ley trabajo y su mundo se decían en algunas pancartas. Asimismo, esta ley llega después de una larga serie de medidas gubernamentales en ruptura flagrante con las promesas de la campaña electoral de François Hollande, candidato del Partido Socialista y presidente desde el 2012. La ley fue finalmente adoptada el 21 de julio, después de que el primer ministro Manuel Valls recurriera por tercera vez en este conflicto al artículo 49.3 de la Constitución, que permite adoptar un texto sin votarlo en parlamento. La Ley Trabajo tiene, objetivamente por meta, proteger a los asalariados, favorecer la contratación y dar más márgenes de maniobra a la negociación empresarial. Apoyada por el MEDEF, el Sindicato de los Patrones Franceses, su objetivo es, en realidad, incrementar la flexibilidad de la mano de obra, acentuar la precariedad salarial y reducir el costo del trabajo, siguiendo en esto las recomendaciones de la Comisión Europea, cuyo presidente, Jean-Claude Juncker, deploraba durante su último paso por París que se hayan dado tan pocas evoluciones del derecho laboral en Francia desde hace décadas. Que se eliminen ciertas rigideces parece ser un gesto legislativo apropiado. Otros países de Europa, Alemania, España, Italia, con el Jobs Act de Matteo Renzi, implementaron en ese momento medidas que van en este sentido. En Bélgica, un proyecto de ley análoga, la Ley Peters, provocó manifestaciones y huelgas en la primavera de 2016. La mayoría de las legislaciones europeas prevían efectivamente que, en cada sector de actividad, acuerdos contractuales definieran las condiciones de trabajo y de salario. Según las disposiciones introducidas por la Ley Trabajo, los acuerdos por iniciativa de la empresa primarían ahora sobre los acuerdos sectoriales. Estos últimos, si consideramos que instauran una regla general, aplicable a todas las empresas del mismo sector de actividad, metalurgia, química, transportes, construcción, etcétera son en efecto denunciados tanto por la patronal francesa como por los eurócratas ya que impedirían un uso flexible de la mano de obra. Es claro que en las empresas en las que la relación de fuerza no es favorable a los asalariados éstos serían más fácilmente obligados a ceder ante el chantaje patronal. Un cierto número de medidas tomadas estos últimos años en Francia mitigan las iniciativas de una parte de sus cargas fiscales y de sus cotizaciones sociales y con la ley trabajo reducen el coste del trabajo disminuyendo el pago de las horas suplementarias el trabajo nocturno y reduciendo el coste de los despidos aquí todavía esta ley no hace más que seguir la tendencia general en los países de la zona euro por consiguiente no cabe ninguna duda de que la aplicación de la Ley de Trabajo acentuará en Francia el desarrollo de los working poor, como se vio en Gran Bretaña. Existen 2 millones de estos trabajadores pobres, que corresponden a 7,6% de los empleos asalariados, trabajadores que ganan lo suficiente para no morir de hambre, pero no lo suficiente para vivir. La Ley Trabajo intenta también eliminar las disposiciones que reglamentando el tiempo de trabajo, vuelven más lenta la lógica de los flujos de producción que maximizan cada vez más los beneficios. Esta exige, en efecto, horarios de trabajo cada vez más flexibles, una mano de obra confinada a un estatuto precario, como reemplazo con un contrato corto, así como la subcontratación en la propia empresa. No es fortuito que muchas acciones de bloqueo en mayo o junio hayan apuntado a empresas logísticas el transportista, que debe obedecer a los mismos imperativos de rapidez y de flexibilidad que la fabricación, el conductor-repartidor o el descargador, se encuentran cada vez más oprimidos por la exigencia de ganar tiempo y condenados a mostrarse cada vez más disponibles. La Ley Trabajo forma parte de las medidas legislativas que marcan una nueva época. En Francia vivimos el fin del ciclo abierto entre 1944 y 1946 durante el cual una serie de medidas intentaban reconstruir el país sobre la base de una cogestión entre los sindicatos, el Estado y la patronal. Todo destinado a apaciguar las tendencias revolucionarias del movimiento obrero en un momento en que numerosos trabajadores, armados en la resistencia contra la ocupación alemana, todavía disponían de armas. La noción de contrato entre el capital y el trabajo que fundaba dicho pacto aseguraba a la mano de obra el beneficio de ciertas protecciones sociales en el marco de su explotación. Se encuentra actualmente caduca. La institucionalización de los sindicatos, tras el abandono definitivo de toda referencia a un salto cualitativo, la famosa huelga general insurreccional, preconizada por el sindicalismo revolucionario de antaño, instalaba a aquellos en un papel de cogestores de la fuerza de trabajo en el interior del capitalismo, lo cual iba a funcionar perfectamente durante todo el periodo fordista, mientras los sindicatos disponían de una capacidad de negociación inédita. Esta no bastaría eternamente para impedir huelgas salvajes en la industria de la década de 1970, que en ocasiones eran capaces de expresar un verdadero rechazo al trabajo asalariado. Pero en lo esencial, las luchas obreras en Francia permanecieron contenidas dentro de este marco sindical, que muchas veces fue desbordado en algunos países vecinos. protestas contra la Ley Trabajo, no hubo sino una secuencia de intervenciones policiales a las puertas de los institutos para impedir los bloqueos, tanto en la ciudad como en las periferias, en cada ocasión con una brutalidad policial hábilmente calculada. Las asambleas generales en las facultades fueron dispersadas de manera aún más brutal. Los manifestantes, arrestados y esposados, recibieron palizas de forma metódica después de su arresto, entre ellos chicos de 15 años. La técnica del encapsulamiento implicaba cortar sistemáticamente en dos a los cortejos de las marchas para aislar y encerrar una parte de la muchedumbre, en medio de la cual los policías lanzaban inmediatamente granadas. A lo cual se añade la utilización de drones para vigilar las manifestaciones en París. El recurso al ALRED, unidad de élite antiterrorista, para evacuar la casa del pueblo en de Hengen, ocupada tras una manifestación, ...indica una tendencia todavía más inquietante. En este instante, la agitación contra la ley Trabajo... ...habrá tenido el mérito de ridiculizar el estado de emergencia. Las calles del país, que habían sido ocupadas en 2015... ...después de los atentados, por los manifestantes... ...abrazando a los antidisturbios, lo han sido durante varios meses... ...por aquellos que gritaban, todo el mundo detesta a la policía. Un eslogan que tiene la ventaja de trazar una opción común de las barriadas periféricas, pobres, a los liceos en la ciudad, numerosos son los jóvenes que pueden reconocerse aquí sin atisbo de duda. Si tenemos que emplear el lenguaje de la vieja política, diríamos que es un eslogan federador, que no ha dejado de tomar amplitud. La portavoz de la Coordinación Nacional Estudiantil, Aissat Udabo, declaraba a los periodistas decidimos no disociarnos de lo que ustedes llaman los revoltosos. también el bello gesto de solidaridad de los estudiantes del instituto del distrito 11 de París, justamente en rebelión por la paliza uno de los suyos la noche anterior. Un ataque improvisado a las comisarías del distrito 10 y 19 el 25 de marzo, donde por desgracia hubieron pocos daños materiales. <risa> Y después un saqueo de un supermercado y distribución de una parte del botín a los refugiados sirios que acampaban no lejos de ahí, en la plaza Stalingrado. Mais en fait la question c'est pas la diversité des pratiques, la question c'est pas que les gens qui veulent être violents plus être violents et les gens qui ont pas envie d'être violents sont violents. La question c'est pas d'avoir un cortège avec un côté de gens violents et un côté de gens qui sont pas violents. La question c'est pas d'avoir une espèce d'idée hyper libérale de la lutte où en fait toutes les formes de lutte sont côte à côte et se juxtaposent dans une espèce de, de, de, de, de, de tolérance euh, démocratique, etc. La question c'est de faire bloc ensemble et d'articuler toutes les pratiques de manière intelligente, de manière stratégique. toi où est ce qui euh, à mon avis est, est une vérité qui commence à être de plus en plus évidente pour tout le monde c'est que ce qui se tient entre la plupart des gens dans les manifestations et euh, je sais pas l'affrontement avec les forces de l'ordre c'est pas euh, une considération idéologique sur la violence que ce soit un pacifisme viscéralement anti-violence ou alors une haine euh, euh, radicale et un amour de la violence c'est simplement la peur simplement la peur et le risque que ça implique Ces peurs-là, euh, elles font partie des choses qui nous retiennent, elles font partie des choses qui euh, nous empêchent d'intensifier le mouvement. Ces peurs-là, elles se dépasseront que, euh, que dans la rue. Pour nous, euh, ce qui est important de comprendre, c'est que il euh, n'y a pas d'apologie morale de la violence à faire. Il n'y a pas à dire « Ah, ce monde est violent, donc il faut être violent ». La seule question, c'est comment concrètement faire les gestes qui nous font passer à l'étape suivante Comment concrètement faire les gestes qui nous font dépasser les peurs ensemble Je voulais dire, il y, y a un certain discours qui voudrait que les manifestations soient des sortes de rituels, des rituels symboliques, genre on, on défile, on conteste, on revendique. Mais une manif c'est pas ça, c'est d'abord une épreuve de force, c'est le lieu, c'est le moment où on se rencontre physiquement dans la rue, d'un côté les gens qui ont des raisons de se révolter, et de l'autre la police, c'est-à-dire les gens qu'on paye pour maintenir le monde dans l'état lamentable dans lequel il est. D'un côté ceux qui sont prêts à prendre des risques pour changer la situation, et de l'autre... Ceux qui sont payés pour que rien ne change. C'est chaque manif, c'est l'actualisation de ce rapport de force. Attention au C'est Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y, y a une idée dominante de la politique qui serait la pure palabre, le pur bavardage et dans le fond, il y a tout un tas de dispositifs qui mettent en œuvre le monde et par lesquels on est tenu et par lequel le pouvoir se tient. Si, si de fait, soit quoi on aspire, c'est le soulèvement, c'est l'insurrection, c'est la capacité à destituer le pouvoir euh, qui nous gouverne, si c'est à ça qu'on aspire, ça implique de tenir ensemble la pensée, l'élaboration théorique et la pratique. Chinese, without padroni. Drop! This is for the people, this is for the people, this is for the people, this is for the people, this is for the people. And this is for the people who were never heard It's a voice for the voiceless, a toast for the toastless, a smoke for the smokeless. For those who are on the train but a coachless, for those who the farming but are foodless. We this, believe this, aye? This La debilidad de la movilización sindical durante los dos primeros meses contrastaba con la fuerza de las movilizaciones de los universitarios y sobre todo de los estudiantes de institutos La dirección de la CGT tuvo que acabar movilizando a nivel nacional bajo la presión de algunas secciones empresariales e incluso de algunas sedes locales, de las cuales algunas comenzaban a rebelarse al mismo tiempo que no podía arriesgarse a parecer demasiado desfasado con respecto a la agitación de los jóvenes. La CGT conservó sin duda su burocracia. Sus congresos están siempre caracterizados por la ausencia de debate de fondo. ...sus servicios de orden siempre preparados al más puro estilo policial. Pero en el interior de este sistema se abren fallas por todos lados. Las estructuras de base evolucionan... ...en una relativa autonomía con respecto a la dirección confederal... ...mientras que las uniones locales de la CGT se arriesgan... ...a tomar iniciativas en otro tiempo impensables". La primera Noche de Pie, Nuit Debout, tuvo lugar en París el 31 de marzo, con la idea de dar una secuela a la manifestación de aquel día llamando a los manifestantes a encontrarse después en la Plaza de la República, en donde también se encuentra la Bolsa del Trabajo. Las comisiones debatían durante la jornada y cada noche una asamblea general realizaba un resumen sobre lo que había sido debatido durante el día. De hecho, mucha gente de Nuit Debout fueron a reforzar los bloqueos económicos en las ciudades y en las zonas industriales durante el mes de mayo. Es notable que pocos estudiantes de liceo hayan venido a las Nues de Boux, considerando que la Plaza de la República se encuentra en el este de París, donde se encuentran igualmente los liceos más implicados en la agitación. No obstante, Nues de Boux no funcionó como lo esperaban sus promotores. El pacifismo más ingenuo, que llevaba a algunos a ofrecer flores antidisturbios que, momentos después iban a darles porrazos sin piedad o el legalismo que lleva a parecerse a veces a la colaboración, no pudieron impedir que bellos excesos se dieran libre curso a partir de la plaza de la república ocupada. La cumbre fue alcanzada con la manifestación salvaje en la tarde del 9 de abril, como cuando alguien lanzó a Nuit de Boux la idea de hacerle una visita a Manuel Valls, que vive no muy lejos de la plaza de la república. 2.000 personas partieron en marcha espontánea, chocando contra los cordones policiales, escapando de un intento de encapsulamiento policial y volviendo a la plaza, destruyeron a su paso bancos y agencias de trabajo temporal, muchos en el Boulevard Voltaire. Es esa noche cuando uno de los responsables autoproclamado de Nuit de fue a pedir ayuda a los policías para restablecer el orden en la plaza. Mientras que, a la inversa, la comisión encargada de las violencias había decidido no condenar los actos de vandalismo durante las manifestaciones. Al final, la confusión tuvo de positivo el haber impedido finalmente a los arribistas de todas las clases servirse de nuit debout como de un trampolín. que ce que nous faisons est illégitime nous n'avons pas à nous envisager du point de vue des spectateurs de la lutte ni à fortiori du point de vue de l'adversaire la légitimité appartient à qui pensent ses gestes à qui c'est ce qu'il fait et pourquoi il le fait cette idée de la légitimité est évidemment hétérogène à celle d'état de majorité de représentation elle n'obéit pas au même type de rationalité elle pose sa propre rationalité los choques con los servicios de orden sindicales, diversos grupos y colectivos no institucionales implicados en la agitación convocaron a la fraternización de los chalecos rojos de la CGT y de las sudaderas negras de los Black Bloc. Se trata de un hecho inédito, impensable antes del movimiento. Por su lado, los aparatos sindicales tuvieron que tomar nota de que entre los condenados de las manifestaciones figuraban también algunos delegados sindicales de la CGT y de Sud. La actitud de los sindicalistas fue, por tanto, muy variada. Desde los muchachos que se deshacen de las insignias antes de unirse al cortejo autónomo, hasta los sindicalistas rencorosos al ver ese cortejo desbordar al suyo. El auge de las manifestaciones fue alcanzado el 14 de junio. En París, esta manifestación tuvo por lo menos medio millón de personas. La noche anterior, a 130 manifestantes se les prohibió manifestarse, entre ellos, algunos cejetistas. El conjunto del recorrido fue clausurado por vallas de varios metros de alto que cerraban cualquier vía de escape. Y también toda entrada, de los miles de manifestantes que querían unirse al cortejo que ya se encontraba en marcha. y que, de hecho, se encontraron bloqueados por este dispositivo. La policía no dejó de cargar desde los lados contra el bloque de autónomos que encabezaba la manifestación, encontrando una resistencia encarnizada. Al final de la manifestación, un grupo importante de estibadores CGT se enfrentó a los antidisturbios después de que uno de los suyos fuera gravemente herido por un tiro de granada. Esta tarde, el prefecto de policía de París declaró escandalizado que numerosas banderas de la CGT flotaban en el bloque de autónomos que encabezaban las manifestaciones. Había una forma de solidaridad, por lo menos pasiva, con los revoltosos denunciando el hecho de que algunos sindicalistas intentaron romper las intervenciones de las fuerzas del orden, principalmente los arrestos. Valls acusó por su parte a la CGT de haber tenido una actitud ambigua hacia los vándalos. Y el presidente Hollande amenazó por último con prohibir toda manifestación mientras las condiciones de seguridad no estuvieran aseguradas, en un caro chantaje hacia la dirección de la CGT para que retomara la cabeza de las marchas y que sus servicios de orden volvieran a ser suplentes de la policía contra los autónomos. Y, sobre todo, prioridad absoluta, destrozar las solidaridades que se construyeran en ese cortejo. El Estado se desempeñó, por tanto, en ahogar la puesta en común de las energías y de las sensibilidades, ejerciendo presión sobre dirigentes de la CGT que no conseguían separar a los manifestantes dóciles de la cizaña de los incontrolados. La etapa siguiente, en el dispositivo policial, iba a ser encerrar las manifestaciones, siguiendo el modelo de las fanzones realizadas en la capital con ocasión de la Eurocopa de fútbol, en una suerte de encapsulamiento gigante. Y, efectivamente, Valls rechazó, algunos días después, el trayecto previsto por los sindicatos para la marcha del 23 de junio, proponiéndoles a cambio una concentración estática en la Plaza de la Nación, que sería clausurada en todos sus extremos, por un dispositivo policial hermético. Esta propuesta fue rechazada por los sindicatos que presentaron propuestas de recorridos alternativos a aquel que habían previsto inicialmente. En respuesta, Valls anunció el martes 21 una prohibición pura y simple de la manifestación, a lo cual respondieron los sindicatos que estaban listos para desafiar tal prohibición. Hasta la Liga de los Derechos Humanos hizo un comunicado que iba en este sentido. Si el trato entre Ministerio del Interior y servicios de orden de la CGT durante las manifestaciones nunca dejó de funcionar, sobre el terreno se encontró parcialmente cuestionado en la segunda fase de agitación, la de los bloqueos. Incluso si las consignas sindicales en el sitio eran no asumir un enfrentamiento con la policía, esto no le impidió a esta deshacerse de los piquetes con un exceso de violencia. En efecto, después de dos meses de retrasos, las huelgas en marcha habían comenzado a multiplicarse. En los sectores vinculados a la circulación de la mercancía, SNCF, RATP, Puerto Fluvial, Transporte de Carreteras, en las refinerías de petróleo, en los centros de tratamientos de desechos, en mayo los bloqueos no dejaron de ganar en intensidad durante una decena de días. Refinerías, pero también plataformas logísticas y vías de ferrocarril y hasta el aeropuerto de Roissy, el más importante de París. En la ciudad de Le Havre, los estibadores habían advertido desde principio de abril que bloquearían toda la ciudad si los estudiantes universitarios o de los institutos se veían cercados tras las manifestaciones. El puerto de Havre, que descarga el 40% del petróleo importado en Francia, continuó bloqueado por la huelga durante varias semanas, al punto de comprometer el abastecimiento de París y de sus aeropuertos. Las huelgas se volvieron casi ineficaces. Detener el país se ha vuelto más complicado que eso. Las centrales, las refinerías y las fábricas de producción se han vuelto cada vez más difíciles de detener. Las grandes industrias son menos numerosas que hace 30 años. Y cuando existen todavía, el trabajo resulta separado entre asalariados con estatuto de empresa y los PME subcontratados. Los trabajadores con estatuto ETTs Incluso los autoempresarios que no pueden hacer huelga. Del mismo modo, en los transportes, la energía, la salud, importantes servicios mínimos han sido implementados para que el servicio sea realizado cueste lo que cueste. Conseguimos, por tanto, bloquear el nervio de la guerra económica. La gasolina, el desplazamiento, la logística. Elementos esenciales de la producción y del consumo. Bloquear los ejes de caminos, las zonas industriales, los puentes o las vías ferroviarias. Se ha vuelto la práctica de la lucha social en estos últimos años. Una vez más, la estrategia del bloqueo se impone como la práctica más inmediata, más evidente y más eficaz en un conflicto político. No obstante, la estrategia del bloqueo no ha conseguido detener los engranajes de la fábrica global durante la agitación de la primavera. Si abrió una nueva línea de frente, Nosotros estamos forzados a admitir que, no obstante, no alcanzó sus objetivos. A pesar de todo, se trató de un bello momento. No es por tanto la policía la que escapa del control del gobierno, sino más bien el gobierno el que se ha vuelto completamente policial. Al igual que la represión policial, el tratamiento judicial de las personas arrestadas durante la agitación deriva de un estado de excepción que está en proceso de banalizarse. El perfil de los condenados está compuesto a imagen del cortejo de cabeza, con personas extremadamente variadas, entre ellos encontramos incluso a delegados sindicales. Novedad en el arsenal represivo, las prohibiciones de manifestarse, con prohibición de penetrar en un cierto perímetro entregadas por la policía a personas que ya han sido arrestadas o simplemente identificadas durante manifestaciones precedentes. Fueron notificadas varios cientos de personas. La técnica del encapsulamiento no está destinada, por tanto, únicamente a castigar, sino también a fichar a decenas y centenas de manifestantes, que podrán, por consiguiente, ser objeto de arrestos preventivos, de asignación a residencia, etcétera e incluso encontrarse en los archivos antiterroristas. El primer sindicato de policías llegó incluso a organizar el 18 de mayo una concentración sindical contra el odio anti-policías. En cuanto a la cuestión de saber si la policía está todavía bajo control, la respuesta es bastante evidente. Se trata de un cuerpo en el que dos tercios votan por el Frente Nacional y que está perfectamente adaptado para aplicar una política extremista que un régimen acorralado necesita. Hay, por tanto, una perfecta coincidencia entre este gobierno del Partido Socialista y sus policías fascistoides, como había una perfecta coincidencia entre los socialdemócratas en el poder en la Alemania de 1918 y las guardias blancas que asesinaron a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Ejemplar a este respecto fue la intervención sin precedentes de los policías contra la tradicional manifestación del 1 de mayo. Antidisturbios y los gendarmes móviles no actúan así sin órdenes. La movilización contra la ley Trabajo y su mundo habrá puesto en cuestión la fiesta del trabajo. Además, desde hace 15 años los gobiernos sucesivos han equipado metódicamente a los diferentes cuerpos de policía con materiales cada vez más sofisticados. El hecho de asfixiar a los manifestantes con gases lacrimógenos y después enviar granadas ofensivas, justo en medio de la muchedumbre, expresa claramente esta intención, que se tradujo en un número impresionante de heridas graves y mutilaciones. Hay gente que ha perdido los ojos, algunos han caído en coma y muchos conservan en su carne las huellas de esas granadas llamadas de ofensiva, las cuales contienen cartuchos de caucho que se dispersan. La bestialidad policial no ha perdonado a los periodistas independientes y no más a los equipos de Street Medics que con una dedicación admirable han curado en el sitio mismo a los heridos. Varios de estos sanitarios voluntarios han sido ellos mismos arrestados y brutalizados. Nous avons entrevu dans le blocage de l'économie et l'anéantissement de la police l'été un scène d'une vie historique à quoi rien ne nous fera renoncer, quoi qu'il advienne. iku sitara aipatuko ni ituzke apuntepare bat, eh? Hitza pasao baino lena honi ta alde batetik ezin doa astu, eh, hauek e, pasaurretik e, Pariseko atentatuak izan sian horren kurtian eta ardune eh emergentzia larrialde larrialdia estatua izarreta da Frantzia Francia osoan zehar eta e, horrekin dakarna ba e, askatasun batzuen murrizketak eta horren harrierako ertatu izan guztia, ezta? Osin da azaltu. Eh, ordungeta uzena horrek artean Eh, Inportantia da, eh, sa, eh, kokatzea espar, eh, momentu hortan, altura hortan bebai. Ezan momentu bat eh, bereziki saia, holako adierazpenak egiteko kaletan ezta. Eta nola naiz eta eh, sailtasunak egon kalietan, Em, lotura batzuk eta lan lege horren, horren, tzako, kosa, horren kontrako e, jarrerak eta nagusitu inzian izi, izi, kalietan, eta lotura batz sortu zian e, momentu latz batian baita ezta. Eta, eta aipatzia baita eh la legea onartu zuten, ez eh parlamentoaren bides baizik eta dekretu baten bidez. estatu espainolean eh deitzen dandan dekretu e, de, dekretolei holakon bate gaubernuan susenean onartzen duguen kontu bat. Ordun hori berpistuin san eh wow, zuen e, jendearen aserrrea eta geroztik ba hori pasau zana, ba, ikusi dugun giustizia bai, ezta. Eta Eta ni aipatzen dut uzke baita, ba, zen nolako sinergiak eta zen nolako loturak sortuen zian eh, jendeen artean eta hainbat jende eh artean, esango nuke ni, ze eh, galdetu dio berari eta karo hor ikusi manifestaziotako irudi asko eta holakoak, baina imaginatzeot hornatzean Kriston asambleak orduak, loturak elkarriztek elkarrizketak eta eta holako harreman gertukoak egongo siala orraino haiegatua arte baita, ez? Eta hori ezin da Ez da bakarrik espektakularia dira hori, edo ikusko zen hori hor ba, da, natzean dauena eta horren aurrean sortu dezakeguna ez da? Hor du, ba, Simaz, ba, pasako dizute eh, hitza. Ah. Eta gero, ezke eh, lehen ez dokumentatu, hor mahi hortan dauden materialak, pegatiniak eta horren bueno, erakustaldea izalikela baita. Eta hor, eh, juridipio bat ikusi dituguna eta saldipio bat, eta hor dauden... Eh, argazkiak argaskiak jartzen de diotena gertatu san guztiari ta dau frantsesez eta gazteleraz eh holan txikian ta hori politak eh, ondo ikusten eta oso erakusgarria dela decuador de <laughs> eh si si, si, si puedo lo saltamos ese sí si. así tu tu lo grabas ah okay eh, ¿osba bien así ¿me entendéis? que soy un poco impresionado con los altavoces. <risa> <risa> <risa> eh, sí, pues, ¿por dónde empezar? Uh, ¿Sabéis ya de lo que va la ley de trabajo? ¿O no mucho, un poco. pues ser podemos empezar por ahí, a explicar un poco lo que es. Uh, la ley de trabajo... Fue uh, una ley que ha pasado el Partido Socialista, después otras leyes de, de retraso social, se puede eh, y esta fue un marcante, un, un punto de, de partida. La, la ley trabajó Eh, ¿ no es una cosa especialmente francesa, como se ha dicho un poco eh, en, eh, en el vídeo, eh, hace parte de una dinámica a nivel europeo que, que que quiere bajar el coste de la mano de obra, que quiere para decirlo de otra manera, que cree empobrezar la, la población europea para que sea más competitiva, y que acepta cualquier trabajo de mierda pagado una mierda. Eh, hemos visto eso en 2012 con la reforma laboral aquí, eh, con el Job Act de Matteo Renzi en Italia. Eh, los ingleses lo hicieron un poco antes, como los alemanes. Eh, en Bélgica, eh, al mismo momento, en, en la primavera, hubo la Ley Peters. y André, Lo digo porque es importante Uh, de entender que es una dinámica que es mucho más global que una cosa uh, solamente francesa y, eh, y entonces el movimiento, entonces la ley uh, fue propuesto por el gobierno y a partir de ahí, uh, normalmente lo que pasa es que uh, el gobierno Cuando propone una ley, lo propone al Parlamento y el Parlamento vota las leyes. Hay una excepción que se puede hacer con un artículo que se llama el 49.3, que es su, un artículo que uh, permite al gobierno de hacer pasar leyes sin que sea votado por el Parlamento y los parlamentarios. Es lo que pasó uh, con esta ley. El movimiento que se, ha, que, se, que se impone a la ley, lo siento por mi castilla, ¿no? que, que es un malo. Bueno, el, el movimiento contra la ley de trabajo empezó, bueno, lo voy a intentar hacer de manera cronológica, empezó el 9 de marzo, uh, ante todo con uh, los uh, estudiantes de universidad y de instituto, Uh, y durante los dos primeros meses fueron principalmente lo, los estudiantes que, que alcanzaron el movimiento social. Después de dos meses uh, los sindicatos se pusieron en marcha y ahí se han empezado las huelgas y los bloqueos económicos. Uh, Podemos también apuntar que uh, después el primer mes, eh, empezó el 9 de marzo, el 31 de marzo hubo un, al final de una maní, una concentración en la Plaza de la República, que en París, uh, que un poco en el modelo 15M es decir ocupando la plaza después de la ma diciendo nos quedemos aquí no nos vamos y se, se ha empezado eso se llamaba los nuit de noche de pie y entonces eso fue uh, empezó en parís y después se extendió en casi todas las ciudades de, de francia hasta pequeñas ciudad fuee donde había 15 personas con una Una tienda y que se quedaban ahí la noche hablando bueno la cosa de para hacer un, un punto rápido sobre nu de Bú, uh, Nuit de Bú fue puede ser la diferencia de, de del 15m nunca en los nu de bou hubo un aceptado de hacer la división entre violentos no violentos y desde nu de bou que sea de parís o de lille o, o de otras ciudades soy de Lille por, por eso que hablar de Lille bueno, más que otras ciudades eh, entonces de, desde nu desde los acampamento de nu de bou salieron un montón de maní salvaje espontáneas, acciones, y hubo una especie de follón permanente alrededor de, de los Nuits de Bús que de un cierto modo impedieron a, a, a los promotores de Nuits de Bús de cap, captar esta energía como lo hemos visto por ejemplo con podemos y el qui se mai podemos. Eh, en nuit debou no, no, no ha servido de trampoín, como se ha dicho, a, a nadie y a ningun movimiento sudanista.és uh, uh, lo que dispués de dos meses hubo toda la fase de los bloqueos económicos y de las huelgas con los sindicatos. El movimiento contra el trabajo duro del 9 de marzo hasta final de septiembre, eh, de una manera muy intensa, es decir, cada día había cosas, había maní, había bloqueos, había disturbios, había, se, se, se pasaba cosa de manera permanente. Había bloqueo de instituto, bloqueo de universidad, eh, bloque, eh, huelga en empresas, etc. Eh, y esto hasta la ley fue adaptada adoptada a final de julio, pero el movimiento han, ha seguido hasta final de, de septiembre. Una cosa notable porque se notaba que lo que entraba en juego rápidamente, lo que ha entrado en juego, fue... Más allá que rechazó de esta esta, esta, pro Lo esta propia ley uh, con la asamblea de lucha de Lille, por ejemplo uh, rápidamente hemos dicho que hemos pasado de una asamblea de lucha contra la ley trabajo a una asamblea de lucha contra la ley y contra el trabajo que okay era bastante significativo y en un montón de su edad la, la dinámica fue, fue esa. esa.pués uh, para seguir de manera cronológica uh, si el movimiento contra ah, gracias. Mm. Si el movimiento contraria del trabajo se ha apado en, uh, en final de septiembre, principios de noviembre directamente surgió otro movimiento eh, con la dinámica que aprovechado de la, de la dinámica de, de este movimiento social eh, para para oponerse a las violencias policiales después la violación de, de un joven en un barrio popular que se llamaba Teo, no sé si habéis entendido un poco esto ...que fue violado por, con la porra de, de un policía... Eh, ...y después la matanza de otro joven que se llamaba... ...Adama eh, Traoré, en otro barrio popular... Eh, ...son estos dos... Eh, ...hechos... Hechos eh, ...han cristalizado... ...mucha, mucha energía aún más que eh, toda la gente que habían participado el movimiento social justo antes, ya habían tenido habían visto la violencia policial y todos hemos tenido, bueno, los, los heridos se cuentan por cientos y cientos en la asamblea de lucha de Lille, por ejemplo, que Lille es una pequeña ciudad, todos fuimos heridos de, de una manera más o menos grave, y uh, hubo miles y miles de detenidos en las manifestaciones hubo 150 presos eh, bueno para dar un, una idea entonces ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eh, eh, eh, eh, no eso digo de, por el movimiento social contra el trabajo después uh, hubo el, el movimiento contra la violencia policial, y después uh, se ha seguido con el movimiento contra las elecciones presidenciales y entonces hace casi un año que, que no paran las movilizaciones y, y por ejemplo hace hace poco por el primer de mayo hubo una maní muy muy dura no sé si habéis entendido un poco hubo seis maderos gravemente quemados y etcétera es un es un hecho notable que en general los primeros de mayo en París son más uh, un paseo sindical uh. seis policías quemados sí. y, uh, y uno realmente toda la cara bueno solo para dar una un nivel de la conflictualidad. Entonces, lo que me parece importante y notable adentro de este movimiento, hablo del movimiento contra el trabajo, es que rápidamente se ha notado que del sector estudiantil se ha notado que iba mucho más allá que el rechazo del trabajo y, por ejemplo, el slogan de más gritado en la España, era todo el mundo oye a la policía. Que bastante extraño por un movimiento social que, que normalmente todos los movimientos sociales anteriores era por la defensa de la seguridad social, había el eslogan sobre la seguridad social, era por la jubilación, había el eslogan por la jubilación, había y ahí directamente, como había bloqueos de institutos y de universidad que fueron desalojados violentamente por la policía, la policía fue vista como el brazo armado del estado que lo que es que, uh, que era el, el primer muro que nos impedía ir más allá y e, e organizarnos y e hacer las huelgas, hacer los bloqueos, etcétera. entonces rápidamente hubo una conflictualidad bastante alta, muy alta y rápidamente eso es una cosa muy notable en este movimiento que hemos llegado a una conflictualidad que yo nunca había visto que hay maderos uh, bueno hay rapport, ¿cómo se dice rapport, informes uh, policiales y la policía secreta de la policía de información que decían que este movimiento eh, tiene una conflictualidad que no hemos visto en Francia desde los años 70, y que un mes después del movimiento, ya la cuestión de la ley de trabajo ya estaba sobrepasada, que ya la gente estaban en otra cosa y más allá. Una conflictualidad eh, dura y después... Creo el segundo hecho más notable es cuando los sindicatos los sindicatos han entrado en, en el movimiento. Hay una cosa que se, se ha hablado un, plo, un poco de los bloqueos económicos en, uh, en la película, pero hay pocas imágenes, entonces se, puede ser que se notaba menos. Pero fue un momento muy importante, muy importante porque uh, la CGT, entonces el primer sindicato, el más grande sindicato francés, la CGT de entonces tenía, es un sindicato muy hiérarchico, sí. y, uh, y la, la CGT siempre, cuando la cabeza de la CGT, daba órdenes o daba sus objetivos la, la base, la sección, la sección local, etcétera, aplicaban esto ahí hemos visto una ruptura adentro de este sindicato pero de otros también una ruptura que fue bastante espectacular y hemos visto un montón de, de sindicalistas uh, vinieron con nosotros en, adentro de los bloques autónomos. Por ejemplo, la última bueno la, la maní del de 15 de septiembre que hicimos en Lir, el bloque autónomo estaba en cabeza de maní, se, se había puesto adelante de la maní. Uh, después atrás había la CGT, los otros sindicatos, etcétera. Eh, montón, montón de sindicalistas quitaban El bloque en la maní se habla de corteo cortejo, sí pero creo que no se dice en castellano, ¿no? Eh, no, no, no sí. realmente. Bueno, entonces vamos a hablar de bloque. que Quitaban el bloque de sus sindicatos para venir en los bloques autónomos. Apunto que eh, en la maní de, bueno, por Lille eh, son pequeñas y había 5 o 6 mil personas, algo así. Eh, es una pequeña ciudad y eh, el bloque autónomo hacia los dos tercios de la maní y dos tercios porque había un montón de sindicalistas que venían que venían al lado de nosotros que imp que los maderos atacaban el bloque que dejaban sin desea nada que la gente salían de, del bloque para atacar a las agencias det eh, los bancos etcétera que gritaban con todo el mundo, todo el mundo uh, detesta a la policía, o que gritaban anticapitalista. Anti y eso, si me lo habían dicho un año, si alguien me había dicho un año antes, no, pero es, hay que imaginarse ser con comisiones y con sindicalistas de comisiones que gritan uh, todo el mundo ya la policía o y, uh, y anticapitalista. Era una cosa impensable, pero ha pasado. Y... Eh, La cosa puede ser que fue interesante es esta historia de bloqueo, que la estrategia fue de llamar a huelgas, entonces hay unos sectores que se pusieron en huelga bastante fuerte, bastante tiempo, como en primero, como a la costumbre, Uh, los sectores de transporte, de ferrocarril, de metro, autobuses y cosas así, que donde hay base sindical bien, bien fuerte. Despois, hay sectores de refinería, hay sectores de la luz, eh, bueno, montón de sectores de... ¿Cómo se llama? De recorrer la, las basuras. Sí, bas, basulejos, sí. Eh, eh, bueno muchos sectores se, se pusieron en huelga, pero al lado de eso, hay con las nuevas formas de trabajo, sabéis todos, aquí es igual, que hay un montón de sectores, un montón de empresas donde no se, la gente no, no puede entrar en huelga, o si se ponen en huelga son minoritarios y, y entonces no impacta realmente la producción o un montón de gente que son que trabajan de trabajo precario, que son de T y que no se no pueden entrar en huelga o gente que son autónomos que no pueden pero los bloqueos económicos permite a toda esta gente de decir, bueno, vamos a bloquear un centro industrial, vamos a bloquear una refinería y entre todo mucha gente que no pueden luchar realmente en su empresa y ya tienen un una manera de, de, de participar en un bloqueo económico. Y eso ha producido encuentro. Ha producido encuentro entre los bloqueos estaba llamado por por la gente de, de, por los sindicatos. Por ejemplo, en Lille hubo un bloqueo de, de un depo, depósito de, de petróleo. Bueno, un depósito. Era un depósito. Eh, pero tipo refinería gafinería. Eh, y entonces la, la CGT había llamado a este bloqueo. Ellos pensaban bloquear yo, dos días, una noche y dos días, un poco por la simbólica. Eh, nosotros con la asamblea de lucha hemos aprendido que había esta idea de bloqueo eh, la noche anterior del bloqueo a las 10 de la noche, el bloqueo empezaba a las 4 de la mañana, hemos logrado hacer 80 por ahí, a llegar por el bloqueo, eh, hemos, creo que hemos participado a dar una fuerza también a los sindicalistas de base, eh, hemos tenido el bloqueo una semana día y noche, eh, a, a rural, así. y La cosa que pasa es que, cuando hemos llegado a 80, así, oh, oh, capuchas negras, tal, tal, tal, tal, los sindicalistas con, uh, con su traje rojo, de su bandera de la CGT, nos miraban así, pero quién son estos violentos? Etcétera, etcétera. Al final, bueno, hubo una especie de distancia, pero dos días después, un día después, dos aperitivos después y ya, ya se había pasado este frío y, y al, al final nos, nosotros alucinábamos porque son la gen, gente de la CGT que estaban haciendo cocó, molotov, así, frente de las barricadas, diciendo, bueno, así ponemos cinco molotov, ahí cinco más y ahí. Nosotros estamos, bueno, murotof, <ríe> más fuerte. Entonces. Y, y entonces la cosa es que se ha creado enlace, entre sindicalistas de base y los gente de los corteos autónomos, estudiantes y todo eso. Y estos enlaces se han seguido todo el movimiento. Un momento, por ejemplo, la dirección de la CGT de Lille ha querido uh, pactar con la policía para cortarnos uh, de la manifestación, pa para permitir a la, a la policía de entrar en la maní Nosotros esta mañana estábamos atrás eh, eh, el bloque del CGT y el servicio de orden de la CGT había visto con los maderos para dejar a los maderos pasar atrás y echarnos de, de la mani para que seamos encapsulados. Lo que pasó es que los militantes de base de la CGT con quien habíamos hecho los bloqueos y ya nos conocíamos, cuando han entendido eso, se han pegado claramente contra su servicio de orden y han vuelto los tres cuartos de la maní casi todo todo el bloque de, de la CGT ha vuelto contra los maderos y los maderos que habían entrado en la maní se han encontrado entre entre nuestro bloque y el bloque de la CGT que volvía con, por nosotros. En Lille por ejemplo, los street medic era la, la, la gente de la CGT salud enfermeras, médicos de verdad que iban con su traje blanco con su material de el hospital y todo eso es era ellos nuestros street me hay cosas así que realmente pienso que son muy significativas de ver como esta fragmentación adentro de el sindicalismo francés y, y de ver como hay una cierta autonomía que se ha hecho en ciertos sectores de sindical o, o que sea unión local o sector o, por empresa. Eh, y esto la cosa con, uh, la cosa con la, con la asamblea de lucha que, que hemos valorado, después de un año casi sin parar de movimiento que se, se encadenan así, era decir que más que un movimiento social, todos los movimientos sociales que hemos visto entonces, de, de antes, eran movimientos social que que tengan un inicio y un fin. En este tenemos la impresión que no hay fin, que hay una, una generación entera que sea politizado, que sea ha que se ha puesto en marcha, en lucha y de una manera bastante radical en los hechos, en el discurso y en la práctica, en la teoría. Eh, bueno, tengo un montón de cosas que decir más, pero no sé si es claro, podemos volver sobre la ley trabajo, puede ser que haya ido un poco rápido, que al principio de la película se había de eh, inverso de la jerarquía de las normas no la inversión. inversión del que aclaró eso o, la, la, la cosa eso, eso era una cosa importante de, de la ley de trabajo bueno la, la ley de trabajo consiste en bajar los sueldos facilitar los despidos y uh, no que no haya pago suplementario por la, los horarios extra, que no haya pago suplementario por el trabajo de noche eh, y después que de romper una cosa que existe desde desde, desde los años 50 es los, uh, de romper losos uh, los acuerdos sectoriales, y favorecer los acuerdos empresariales. Es decir, por ejemplo, en la construcción, uh, todos los que trabajan en la construcción uh, son protegidos por ciertas normas, uh, horarios suplementarios, uh, vacaciones, bueno, cosas así. Y ahora, eso son lo que se llama accord de branche, o acuerdos sectoriales, Eh, es convenio sectorial sí. Sí. y esto la, la idea del gobierno que eh, la ley trabajo es de, de en, en vez de estos act, uh, acuerdos sectorial de hacer acuerdo acuerdos empresas por empresas claramente en una empresa de, de construcción si sí, hay un chantaje patronal mucho más fuerte y que, que cuando se, se tiene que atacar a todo el sector de la construcción y empresa por empresa la idea es de romper todos esos acuerdos y de bajar el, el coste de la mano de obra de tenerla más flexible etcétera etcétera eh, puff, no sé si voy por ahí por allá... Bueno, esto me parece me parece importante de, de venir aquí, de hablar de todo esto por varias razones. La primera es que esta lucha contra el trabajo es una cosa que, que se pasa a nivel europeo. ¿no? Me parece que eso es un inicio, que el plan de empobrecimiento de la población europea Eh, empezar pero va a ser cada vez, cada vez peor para que seamos competitivos como lo dicen y que podría ser interesante que a nivel de todos los países de la zona oro al mínimo es decir, los países que son sometidos a la misma dinámica eh, de, de empezar a reflexionar juntos y, y empezar a construir luchas juntos y puede ser que para empezar esto la primera cosa sería de informar un poco sobre lo que hay porque cuando la, la cosa, esta idea de girar uh, por la península empezó cuando hay compañeras y compañeros que, que pasaron por, por ir con quien uh, hablábamos y que no sabían casi nada de lo que haya pasado en Francia O de lo que pasaba en este momento en francia y que se flipaban totalmente de la situación que decían que se había oído un poco de los bloqueos de refinería se había oído un poco de unas maní de unas confrontación pero no a este nivel a esta intensidad y a esta multitud de, de maní que ahí vemos algunas maní Muchas imágenes son de, de París, porque en París hay muchas cámaras y es fácil de recuperar muchas imágenes. Pero en Lille había hubo un montón de cosas. Bueno, en todas las ciudades de Francia hubo un montón, un montón de cosas. Eh, y entonces era surprenó, Sor, sorprendente. sorprendente de ver que hacia los compañeros de aquí había tan poca información que había pasado y es interesante de ver una vez más que los grandes medios de comunicación cuando de vez en cuando pueden hablar de si pueden dar la impresión que dan la palabra un poco todo el mundo hacia de vez en cuando uno unos ocupas cuando hay una mani una cosa así pero cuando hay algo realmente serio realmente importante cuando se juega realmente algo ahí se, se, se nota cómo funcionan y hay un sinuncio en el bueno en Lille, ya, ya hicimos man de miles de personas con con barricadas en lamas, con ataques de eh, disturbios que, que duraban eh, tres horas eh, en, la, en la ciudad, ataque de comisaría y todo eso, con miles de personas, con el barrio popular que se junta a la Mañi y todo eso. Y el día siguiente, ves en el periódico, el grande periódico de Lid, ves a la sexta página un artículo así, ¿eh? Y dicen, ah, bueno, uno, unos afrontamientos, pero una cosa alicinante. Y entonces, la cosa es de plantearse si no somos, de un cierto modo, sometidos también a lo que dice los más media Es decir, que mismo, igual cuando los grandes medias no hablan de, de un movimiento como ha pasado en Francia, Uh, se nota que el hacia, hasta los medios de contrainfo muchas veces tenemos dificultades a, a transmitir lo que se está pasando, sobre todo cuando es eh, en un otro país. Y entonces la cuestión abierta es cómo podemos hacer para intentar solucionar esto y para que la información pasa más rápidamente. Y... Para acabar acabo. Y para acabar, sabiendo que el nuevo presidente de Francia es uh, Emmanuel Macron, como puede ser lo, lo habéis visto, Emmanuel Macron era el ministro de la economía que hizo, es el promotor de la ley trabajo. Entonces da un poco una idea de lo que se está preparando y da un poco una idea de de la economía, confrontación de los dos lados el, de, de la calle como del gobierno que se está preparando es decir que el movimiento seguramente va a volver aún más fuerte con toda la experiencia que hemos tenido este año eh, si hay gente que quieren subir bienvenidos eh, si hay acciones de solidaridad que se hacen Eso durante el movimiento hemos visto que era súper potente en, en la asamblea de Lille, cuando veíamos los compañeros griegos que nos mandaban uh, comunicado de acciones de solidaridad que hicieron, se notaba que uf, da, daba energía a, a la asamblea, igual por las acciones de, de solidaridad que hubo en Montreal o en otros países hacia Brasil, que hubo cosas, acciones de solidaridad. Eh, bueno, este tipo de cosas da, da mucha fuerza al movimiento. Eh, entonces, de ver cómo se puede releer, se puede pasar la info, de ver cómo se puede organizar aquí, allá, etc. ¿Me paró? ¿Por porque... Sí, sí sí sí no yo puedo después puedo contar otras historias sí. no no sé si hay preguntas o. de travail, est-ce qu'elle s'est gardée et est-ce que là ça peut ressurgir, c'est ça? C'est ça, que ce n'est pas quelque chose qui est, ouf, est parti ou quelque chose qui mais attends, la traduction Je vais le faire avec la traduction la... Bueno, esta pidiendo si si piensa, ou, ¿sí? si, si piensa que uh, realmente puede volver un movimiento con la elección de Macron uh, en fait j'avais répondu partiellement déjà sí sí para dar un ejemplo los dos turnos los días de los dos turnos de las elecciones el primer turno segundo turno de las elecciones esto no. eh, hubo maní grande potente y hay llamadas también por sindicalista y ciertos sindicatos diciendo primera vuelta social segunda vuelta social eh, el segundo eh, segunda vuelta por las por la segunda vuelta la llamada era decir llamamos a un frente social eh, mani de miles y miles de personas que gritaban y uh, ni patriilla ni patrones patriilla por la fascista le pen patrones por el banquero Macron, que a saber que hace un año trabajaba por los ban los bancos Macron, y que seguramente es el presidente más odiado de toda la quinta república toda la historia de la quinta república francesa y entonces, ya antes que sea presidente ya tiene una oposición en la calle que todo el mundo dice, mucha gente han dicho, uh, fuimos a votar, uh, tapándonos la nariz, sí, sí, sí, sí, porque para bloquear al nacional pero lo que se decía es, si vamos a votar, sabemos, si vamos a votar hacia por este banquero, Sabemos que el cambio real se hará desde la calle y no desde las elecciones. Entonces, sí, estoy casi seguro que, bueno, eso es seguro que no se ha perdido, es seguro que eso se, se va a perder, estoy casi seguro que volverá dentro de poco en movimiento. Es una cronología, una cronología de, de hechos desde hace un año más o menos, y eh, un poco ley-trabajo, eh, violencia respuesta policial, violencia policial, eh, violación de un chaval en un suburbio, asesinato de otra persona, eso fue en otoño más o menos, sí. vale, y ahora y luego un poco eh, eh, llegamos a las elecciones con los consiguientes disturbios eh, protestas eh, alianzas etcétera etcétera ¿no? eh, por un lado poner fecha eh, a esos dos hechos la violación y el asesinato como, como nexos de una cadena de sucesos en el tiempo que a ver cuándo fueron y luego por otro lado y súper importante me parece eh, eh, poder entender las razones De, del porqué en un momento dado surgen alianzas entre personas de ideologías tan diferentes y de modos de hacer tan diferentes. Y qué es, si puedes apuntar algunos datos, ¿no? O sea, el porqué en ese momento. Vale, hay estado de emergencia, hay una ley que lo hacen por de decreto, no parlamento, hay unos factores, ¿no? Pero en la calle, además, ¿qué hay? O sea, ¿qué otras energías o qué otras pistas hay? porque a veces han pasado cosas parecidas, hay leyes, el gobierno hace lo que quiere, nos dan de hostias, etcétera, etcétera, pero no hay eso, no se llega ahí, a ese punto de inflexión. ¿Dónde está esa inflexión? O si habéis hablado sobre eso y se si podéis apuntar un poco algunas pistas. Bueno, uh, para la cronología, uh, el movimiento realmente sobre la ley trabajo hasta noviembre, Uh, la matanza de Adama Traoré en un suburbio de París fue en agosto. Eh, eso empezó a subir un poco la gente y la violación de Teo fue en noviembre. Es decir, justo un al momento que se bajaba la, la presión sobre la, la ley de trabajo, ¡pum! hubo esta violación y los barrios populares se, se prendieron eh, y una cosa muy interesante es que respeto al movimiento de 2005 la revuelta de los suburbios en francia en 2005 los eh, como los eh, los bueno, sí, sí, entre otras cosas entre, cosas, entre otras cosas esto Eh, que este movimiento de 2005 fue un movimiento realmente de los suburbios, dentro cual había poca conexión entre eh, los ámbitos militantes y los suburbios. Eh, esta vez, eh, al contrario, hubo alianza muy fuerte, Eh, había todos los grupos que estaban en la mani contra la ley de trabajo que llegaban, que tenían unas prácticas frente a la policía que traían eso en los suburbios que los suburbios tenían otras otras prácticas y que los dos juntos fue fue bastante potente eh, la policía, bueno el estado puso una represión de la hostia veo el máxima sobre los suburbios para qué para para que haya esto, pero bueno, hubo bastante bastante cosas Eh eh Sí, sí, Sí, de, de, de lo que de lo que hemos debatido de lo que salió de, de esos debates vamos a decir que uh, hace años que vemos que mañana será peor a nivel de condición de vida sea peor que que ayer que sabemos que nuestros padres se pensaban que el crecimiento económico y la, y la am, eh, mejorando nuestras vidas. Hoy día, cada, cada persona que tiene hijos sabe que mañana será peor por sus hijos, que no haya esperanza, que el capital nos va a desarrollar un crecimiento. Eso socialmente, socialmente es muy muy aceptado, muy común de saber que mañana será peor. Frente a esto claro que cuando esas leyes de retraso social se dice retras social de, bueno, de, oh, de ataque ¿eh? Bueno es, es, esto tipo de ley, de, este tipo de ley uh, favorable al capital. Uh, en el monte de la gente era más a la derecha de pasar estas leyes. La cosa que pasó es que el Partido Socialista hizo pasar todas esas leyes que hacia la derecha no, no lograban a, a tocar estos temas. Y el, fueron mucho más duros que la derecha en el sentido liberal, capitalista y entonces eso quebró un montón de gente y hubo ese sentimiento que la lucha no se pasa adentro del marco político de los políticos pero se pasa eh, ahí en la calle y cuando hay esta sensación que se pasa en la calle y cuando hay, vemos que hay muchas personas que tantas personas, que es un movimiento tan masivo hay, y que hay una represión tan dura enfrente, se, se une bastante los diferentes componentes. Después, creo que siempre es un poco difícil de nombrarlo, pero para decir algo de amplio vamos a hablar de, de grupos autónomos, para decir, autónomos del partido político, autónomos de los sindicatos, de los, los grupos autónomos, uh, hace años que están subiendo, que se están organizando y que se, que se que están creciendo. Y este movimiento fue un poco la, la explosión de todos estos movimientos. Asambleas de luchas como la de Lille hubo en cada ciudad también. Y todas cuando bajó el nombre Asamblea de lucha, eh, asamblea de lucha Autónoma de los partidos de los, de los partidos de los sindicatos, eh, lo que no impide que haya sindicalistas que pueden venir a la asamblea, pero no con su etiqueta de sindicalista, etcétera. Eh, bueno, no sé, por una pequeña ciudad como la de Lille estábamos 100 en cada asamblea, algo así. Eh, que había dos tres asambleas por semana entonces da da un poco el nivel todas estas asambleas se encontraron eh, en una coordinación nacional de asambleas se intercambiaron muchas prácticas, muchas cosas que funcionaban cosas que no funcionaban etcétera y pienso de de una manera al mínimo táctico, estratégico, eh uh, hubo una cierta inteligencia colectiva adentro de, de este ámbito dentro de estos ámbitos autónomos y que permitió una cierta relación de fuerza. Eh eso Todos los sindicalistas, como, como mucha gente que venían en la manía, sí, pero sin, han visto que ya estábamos y que a, a resistir a los ataques de policía, a proteger a parte de Maní, eh, que no siempre, eh, pero muchas veces, y tal vez logramos a hacer correr los maderos, y eso ha dado un sentimiento de, de fuerza de fuerza colectiva que fue, que ha tocado hasta los sindicalistas, que ha tocado hasta hasta gente de otros ámbitos etcétera. Una otra, otra cosita por ejemplo que, que puede contar para empujar un poco en esto, En Lille hemos montado con la Asamblea de lucha, hemos montado un... había un grupo de la Asamblea de lucha, que dependía de la Asamblea de lucha, que se ocupaba de lo antirrepresivo, que se llamaba el CLAS, el Colectif, Colectivo de Lille uh, de Autodefensa Jurídica. E, es difícil decir esto. E, y entonces, la, la, la cosa que planteábamos es que Teníamos un, unos seis abogados que trabajaban con nosotros. La defensa uh, no la dejábamos a los abogados, la veíamos juntos, el colectivo de Clash, con los abogados. No había una defensa uh, hecha solamente por los abogados sin que nosotros uh, decíamos si vamos por este eje de defensa o no. Bueno, había unos principios, nunca uh, vamos a practicar una defensa, uh, él no tiene nada que ver con el movimiento social, nunca una defensa de disociación frente al movimiento social, y aún menos, claramente, nunca una defensa, uh, no, no es él que ha echado la piedra, es él. Eh, nunca, con, entre diferentes manifestantes, bueno, eso lógico. Y, y bueno y sobre todo de reapropiarnos la, la defensa jurídica entonces claramente los abogados tienen unos, unos llaves que no tenemos por eso que les pagamos pero pero de, del otro lado no queríamos dejar a ellos solo todo todo todos los uh, ejes de defensa Con este colectivo, la cosa era de, decíamos, ante Kadamani, había gente de este grupo, bueno, es un grupo que hace parte de la asamblea, ¿eh? lo, lo vuelvo a decir, y que daba cuenta cada vez, y hay gente de la asamblea que puede venir adentro, y cada vez el grupo daba cuenta a la asamblea de lucha, de lo que pasaba, de, del dinero que hacía falta, etc. Eh, y la cosa es que, mandábamos uh, nuestros abogados, uh, a nuestros avocados por cada detenido que lo pedía. Ante cada maní uh, repartíamos pequeña, pequeños papel con los nombres de nuestros avocados para que la gente una vez detenidos llamara a nuestros avocados y unos papeles de explicación básica de lo que no hay que hacer o lo que se puede hacer como sea su boca por ejemplo eh, y entonces que esto lo, lo repartamos también adentro de los bloques sindicales y en las manií cuando hubo cargas y detenes etcétera hubo también sindicas sindicalistas que fueron detenidos y los sindicalistas La CGT, el grande sindicato de, de Francia, no está acostumbrado, no tiene abocado por, por este tipo de cosas, porque no está acostumbrado a tener confrontación, no manda sus abocados a la comisaria, y cuando manda tiene un abocado, es un abocado que está especializado en derecho laboral, no, el de, no son abocado penal, y entonces son muy malos. Bueno cuando se no pero son buenos porque es cuestión laboral, pero por, por cuestión penal así son bastante malos y entonces, rápidamente hacia los sindicalistas que fueron detenidos, después venían a vernos a la asamblea de lucha la, la peña que identificaban como los anquepuchados uh, que todo, que iban a pedirnos, a ah, bueno, por la defensa, cómo hacemos, etcétera Y entonces hay sección local de la CGT, porque habían tenido detenidos, que mandaban dinero a la asamblea de lucha, a los autónomos, eh, que mandaban bueno, era una cosa una cosa loca, los sindicatos de tal ciudad o de tal empresa hacían votos eh, de dinero para darnos el dinero porque nos ocupábamos de su defensa, Uh, cuando ellos habían detenidos y entonces este tipo de cosa de la cosa de, del crash de decir defendemos todos los detenidos eso fue una cosa que muy importante adentro de la lucha y también porque porque la represión la veíamos parte de la lucha no una cosa separada pero si, si planteamos una posibilidad de ataque a los maderos o de ataques, diferentes ataques posibles, sabemos que hay una represión que es posible y entonces organizar la autodefensa jurídica hacia totalmente parte de la lucha. Y hasta hasta hoy, el clash sigue hasta hoy y hasta hubo otra vez detenido en la segunda vuelta de las elecciones, que hubo bueno en Lille hubo unos molotov así, y entonces, uh, entonces hubo detenidos y los abodoss se, se tienen que ocupar de esto y entonces ellash sigue sigue viviendo eso es una al principio pensábamos el clash como por el movimiento social pero es también significativo de ver que es como que no hay es un movimiento social que no ha tenido realmente fin. a lases bueno eso eh... bueno eso es bastante diferente según las ciudades por ejemplo en parís fue muchos los estudiantes de instituto que se movieron en lille más estudiantes de universidad Eh, bueno, de, de maneras bastante diversas, te puedo hablar de Lille que, que participó, participado más. Eh, al principio bastante lento, eh. al principio estábamos adentro eh, de la entrada de la universidad, que unas mesas de con trenfo, con un papel, un poco de música, gente que tomaba la para el micrófono así. Eran 20, 20 gatos o latas, no sé cómo se dice, pero no, no estaba nada más no mucho. Y, y la cosa, la cosa se sí, ha sí, amplificado, amplificado, amplificado hasta que se décidait des au coupard on partait des de la université il y ouna université et bueno, univers en lila il un y a deux un amphithéâtre de, de y en un blocage de une université et entonces a partir de allá ça ça c'est ça a de tenir un espace au de l'université de, de de de plantear una relación de fuerza que la gente duerme ahí, está ocupado 24 horas por 24 horas, que cada vez que hay los seguratas, hay seguratas privadas en las universidades, que cada vez que los seguratas vienen para poner presión, que todo el mundo se llama que y que se crea enlace entre estudiante y no estudiante, como yo, por ejemplo, nunca fue estudiante, pero entre y eso fue bastante interesante y eso abrió muchos debates, ¿sabes? Que cuando se queda en un sector así solamente estudiantil, los debates muchas veces se quedan bastante pobres y son mucho más ricos cuando hay también sin empleos, eh, trabajadores y Uh, unos de instituto, unos de la universidad bueno, que todo esta mezcla uh, eleva bastante el debate y intercbia bastante las prácticas. Por ejemplo estudiantes en su propia universidad que estaban un poco tímidos frente de los seg seguratas, Había otra gente sin empleo, etcétera, que ellos no son de la universidad, que se cagaban totalmente de estos seguratas y que daban a la mierda. Y, los, y cuando los seguratas se tenían que ir porque no tenían la relación de fuerza, ahí veíamos a ese estudiante, y yo, wow, uh, ¿se puede hacer? <risa> Una cosa que, que así te anima. Entonces fue, fue la tomada de espacio que fue la llave, pienso. Sería los pro, no solo universitarios, sino que el espacio fue la universidad, pero más gente también. Sí, sí, bastante rápidamente hay, hay gente que participaron a, a, a los bloqueos de en la universidad. Sí. Sí, sí. Y des sí. ah, después después. para la primera pregunta la, la cosa hay que recordar que estábamos y estamos todavía en estado de emergencia desde los atentados que hubo en París uh, hace dos años y medio o algo así eh y entonces estamos en estado de emergencia la policía tiene mucho más puede manejar mucho más sin pasar por la justicia Y, y sacaron nuevas cosas que son bastante extrañas, por ejemplo la interdicción de manifesta de participar de manifestación es decir por gente que no tenían penas que no tenían penas dice ¿sí, sí? sí que nunca fue lo juzgada juzgado, juzgado. Uh, entonces, es medida puramente policial sin sin sin cualquier uh, cosa judicídica, los policías decidaban por ejemplo, antes de una mañana de poner 130 personas con interdicción de manifestación. Es decir, que cada persona uh, a las 6 de la mañana, a 7 de la mañana, pum pum pum, tiene la policía que viene a su casa y que te da un papel que dice hoy estás prohibido de manifestación. Sí. Bueno, según, según lo, lo que lo, la policía secreta piensa que, es, que son gente gente llave. ¿sí? Y esto en, en, en todas las ciudades. Era todo un juego porque si no tienes el papel, no lo sabes, y no te pueden decir que si tienes el papel arriesgas meses y meses de, de cárcel, Directamente si te pillan en la maní, te dicen, ah, tú te hemos dado el papel, y pum, te pillan y te mandan a la cárcel directamente. Si no tienes el papel, ya ya puedes, puedes decir que no, no lo sabías. Y entonces, todo el juego antes de las maní era de ir a dormir en otro lado, y, y los días anteriores de las maní todo el mundo iba a dormir en otra casa y todo eso. Bueno, era un poco eso. Eh, bueno, después medidas no sé, otras penas de interdicciones de maní, hay gente que en, eh, que fueron juzgados y tienen dos años de interdicción de manifestación, dos años de interdicción de manifestación, por ejemplo. Lo que es muy extraño, porque no mismo de un, de un punto de vista puramente legal, eh, es, es anticonstitucional de, de, de todas las manifestaciones no puedes hacer ninguna ni manifestación durante dos años pero que es una manifestación que bueno es son, son cosas de ley que sé sí, que, que, que son realmente al borde de, de, de la alería de bueno lo hacen pasar y después bueno después son toda la gente que piara que piaron así en las maní y que la justicia aplicaba lo que la policía le, les decían que había que aplicar sin, con, con una farsa de justicia, etc. Bueno, eso... Son medidas excepcionales que se aplican y bajo esa justificación de esa excepcionalidad, de esa cobertura para... sí. Por... sí, sí. Sí, sí, totalmente. Después una cosa una cosa interesante también es de ver que todo el movimiento social se hizo durante el estado de emergencia que hay en Francia. Adentro del estado de emergencia he prohibido cada concentración y cada manifestación. Es decir, que todas las manifestaciones que hicimos, manifestación salvaje al principio y al final Mismo el gobierno acordaba manifest acordaba derecho a los sindicatos a manifestar pero todo se hacía que en un momento normalmente era prohibido manifestar ¿sí? por, por el estado de emergencia y eso era fue una capacidad a ridiculizar uh, el, el estado de emergencia y de ver que todo recuerdo a las primeras manis estábamos así pero cómo va a pasar nos van a detener todos qué va a pasar y había tanta gente que no podían hacer nada y ahí también da fuerza te dices ya hacemos una manií que normalmente es ilegal la del 9 de marzo que es prohibido hacer concentración y maní y hay miles y miles de gente que llegan la manií se hace y los maderos que Bueno, dicen que es ilegal pero cuando hay Des, bueno después por la segunda pregunta como no dice un poco en serio además con, con humor eh, creo es por eso que hemos eh, puesto esas fotos que adentro del movimiento había bastante humor eh, creo que es un es bastante significativo como eh, la cosa que hacían regularmente los maderos era de encapsular parte de la mani, pero tal vez que, para dar una idea eh, el bloque autónomo eh, que pillaba siempre la cabeza de las maní eh, delante de los sindicatos y todo eso en París se contaba no sé eh, la policía dice que el 14 de junio había más de 10.000 personas en el bloque autónomo 10.000 personas solo por el bloque autónomo y entonces da, da un poco eh, el tamaño de eh, y entonces son 10.000 personas no son 10.000 que van a confrontarse pero hay imágenes o ves todo el bloque pero un boulevard entero gritando todo el mundo o ya la policía Eh bueno, te, eh, so, si la gente no se enfrentan, la gente apoyan los que se enfrentan. Entonces bastante bastante difícil para la policía de hacer una separación entre los buenos y los malos manifestantes cuando hay tanta gente mezclada así. Y, y después cuando hablaba del de, de humor, eh, por ejemplo, cuando intentaban encapsular grupo de dos, tres mil personas y que echaban gas, gas, gas, gas, gas. Al final, en general, antes, cuando la policía mandaba gas, todo el mundo iba a, a, de pánico, se iban en todo lado, corriendo y todo. Ahí la gente, lo, los eslogans que se gritaba pero miles de personas, se dicen, uh, «¡Plus fort, plus fort, plus fort que las lágrimas!». Somos más fuertes, más fuertes, más fuertes que la Cremoneno. otro slogan era, la no no se dañó que mondáis el Napalm. ¿Eh? Qué mondáis el Napalm. Napalm, ¿eh? Pero ve el polvo que, que quema todo así de, pero para decir que cuando tiene miles de personas así que son frente de la policía y que gritan uh, y ya, ya no tenemos miedo. Estamos lleno de gas, todo el mundo está así con su marco de, de esquí o cosas de piscina y, y cosas así, pero que hay gente vomitando y tal, y que grita al mismo tiempo, no no tenemos miedo. Cuando cargan, que como habéis visto, que la gente están con uh, pancarta de reforzada, así, y que eso protegía a maní de los balas de goma y, y hacia la, hacia de, de, de la de una confrontación uh, física y que cuando los, los maderos cargan, y eso es una cosa que decían los maderos, cuando cargan, antes empezaban hacia esto, todo el mundo se iba, ponían, ponían granada de gas, hacían esto y todo el mundo iba corriendo. Allá no, hacían esto, y la gente ah, y también adelante y se ve en varias imágenes, la gente no no resisten Y en eso, cuando ves grupo que resisten y que son capaces de poner en derrota a los maderos, eso da mucha fuerza. Eso da mucha fuerza, además cuando hay un poco de humor, eso hace que la gente se quede y que el miedo se empieza a cambiar de lado. E Si, si había si había personas que lo vivían diferente a, a resistir con humor y a estar los que estuvieran en casa no pasaría mal por los que estaban igual ahí adelante ¿no? Sí, bueno, y de, de después eh, sí, bueno hay, hay, hay gente también que han, han tenido miedo hemos tenido un montón de gritos eh, todo, bueno Muchos hemos pasado por el hospital, uh, y entonces, bueno, el humor tiene un límite también. Pero, pero lo que he visto es que en el movimiento social la gente, de manera colectiva, se transforma muy rápidamente. Los estudiantes que tenían un, un discurso muy ciudadanista al principio, y uh, después la después menos de un mes donde hubo man que han visto cómo funcionaba edad son ellos que se hacían sus pancartas cartatas reforzadas y todo eso y que iban al contacto Era una cosa si en este tipo de movimiento la gente se transforma muy muy rápidamente no sé si contesto sí, está Bueno, yo te quería contestar a ti ah, quería contestar una cosita No, en el tema de las penas este, eh, No hay que irse allí Para ver cómo funciona En España se han montado aquí una ley mordaza estupenda En el que la mitad de los asuntos Va para este tipo de cosas O sea, punto, pom, punto, punto Sí, sí, sí. ...de lo que ocurría allí. Así que, ya, ya, ya, ya, por eso digo que incluso aquí en, en leyes penales, para ese tipo de historias, está bastante más dura que, que en Francia hoy en día, yo creo. ¿eh? Estaría bien analizar algún día la ley Mordaza de, de España que se ha montado para este tipo de cosas, en la que los vascos, por ejemplo, somos laboratorio para esa ley, según han dicho muchos abogados. O sea que, nada, contestarte eso nada más. Y luego... A él un poquito de decir, eh, bueno, son reflexiones, no sé si, eh, si sois conscientes un poco de que, eh, claro, que hacer estas cosas en el Estado eh, francés no es lo mismo que hacerlos en, no sé, Albania o, digo, el Estado francés es una potencia importante en, en Europa, entonces que surjan ese tipo de movimientos en un Estado potente en el que la Merkel consulta a Francia el primero a ver qué hago con esto con lo otro, ¿no? En, A ver, eso es un poquito, si sois conscientes, de, de la importancia de crear un movimiento así en, en Francia. Eh, y luego, segundo, pues es un poco una reflexión de que, hombre, cortar con la complicidad del, del, del sindicato más importante francés, por mucho además, o sea, la CGT es un sindicato muy importante en Francia en muchos aspectos. Entonces, pues yo comparándolo con lo que tenemos por aquí, Que en la que entre que están divididos los sindicatos y entre que varios de ellos encima firman con los empresarios leyes eh, leyes de trabajo y recortes pues jolín pues sole sus narices ¿no? Lo, y que encima eh, luego actuarán como actuarán o sea no solamente actuarán como un sindicato sino que actuarán vamos entendiendo la, la historia y participando y, y reforzando la no es, es importantísimo también esa, esa, esa, esa visión y luego la visión de, de los medios de comunicación que se habla un poquito eh, aquí claro que llegaron imágenes de esas pero nos llegaron diciéndonos que eh, bueno pues que hay unos cuatro violentos que se enfrentaron allá a, a estos y bueno pues como como aquí estamos acostumbrados a que nos pongan imágenes de esas y ya pasemos como de lado estos cuatro locos violentos que funcionan por el mundo que se enfrentan a todo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llegó efectivamente, porque pues pues que venía de porque había habido una ley del trabajo eh, que era era efectivamente empezaron en los estudiantes, cosa increíble en muchos sitios, o sea, que los estudiantes sean los que empiecen la movida de una ley de trabajo es algo también, o sea, que, que no sean los sindicatos los que se muevan, que sean los estudiantes, los chavales de 16 años, ¿eh? los del instituto. O sea, es que eso también habría que valorarlo mucho, mucho, ¿no? Decía, a ver, cómo, cómo son, son, son los que se están moviendo, son claro, los que están viendo su futuro gris, pero no solo gris, bueno, negro y de todos los colores, o sea... Y que, pues eso el, el que la gente esa gente sea la que inicie todas estas historias pues, es una, una visión importante también entonces yo sí recuerdo haber visto imágenes de esas en la tele aquí que te las echan así en el televerrí en el telediario no el bueno hubo ha habido unas ahí sipun te lo ponen así ha habido enfrentamientos con esto del morbo no de que bueno mira y ya está, no te no te aclara ni por qué, ni cuánta gente ha sido, ni que es un movimiento importante. Entonces, eso te tienes efectivamente que tengas compañeros que vengan de aquí allí y nos han enterado de nada, o sea, lo creo perfectamente. Hombre, lo que no entiendo es como, por ejemplo, unos sindicatos de aquí no estén enterados de, del por qué se ha montado o esa eso es lo que no entiendo. O sea, las personas, la gentes de la calle, por pues lo que nos dan en la tele y lo puedo lo puedo lo que te puedes enterar bien, pero que un sindicato aquí de español o de donde sea, no esté informado de que se haya montado esa historia en Francia y el porqué, o sea, me parece grave para los sindicatos, o sea, o sea es que tiene narices. Bueno, pues esas son mis reflexiones. Contesto primero porque tengo una pequeña cabeza, entonces me voy a olvidar que no, es solo bueno no, no sé si es realmente pregunta pero sobre sobre la historia que francia es un país eh, económicamente potente en europa eh, estábamos totalmente consciente de esto y, y por ejemplo por respeto a grecia que muchas veces lo, los maderos Eh, los informes de los maderos comparaban la situación ahora en Francia a la situación griega de después de 2008. Eh, creo que el número de coco, estamos <ríe> casi igual. Pero la, pero la cosa es, claramente, Grecia puede hacer lo que quiere, al momento le pueden echar de Europa y, y ya que el aparato productivo que hay en Francia no tiene nada que ver que con el aparato productivo griego, y Europa no puede pasarse de Francia, entonces eso es, es, es claro, bueno, si, si Francia se marcha de Europa ya es el fin de, de la Unión Europea. Eh, entonces era muy claro para todo, todo el mundo que si hubiera hubiéramos dice si hubiéramos tenido una victoria era una victoria para francia pero para toda europa también que el movimiento lo pensábamos durante el movimiento durante las asambleas lo pensábamos como una una cosa que tiene un interés a una escala europea que no una cosa franco-francesa. Eh, bueno, eso... Después. Ah, después, sí, la, sí bueno, pero no sé si hay mucho que que, que, que contestar. La, la, la cosa, creo que los sindicatos han, uh, han entrado tarde, porque sabían, y lo sabíamos casi todos, ¿eh? que el gobierno no podía uh, dejar esta ley, que esta ley tenía que pasar eh, con fuerza, con tonques si necesitaban, eh, pero que la Unión Europea la, lo había decidido, que era a nivel europeo que se había decidido esto, y que el gobierno lo, lo tenía que hacer pasar. Y pienso que los sindicatos en su estrategia de necesitamos unas victorias y eso sabemos que no lo van a dejar que no será una victoria pero más bien una derrota entonces valorando eso creo que se decían bueno no, no es una buena idea de entrar en la batalla y es por eso que han tardado dos meses antes de entrar en la batalla porque no es una buena idea de entrar en la batalla porque vamos a perder de todo modo porque el gobierno está obligado por la unión europea de hacer pasar esta ley y creo que es lo, lo que ha pasado en varios países en es muy claro eh, han, han empezado un poco y al final ah, el gobierno ha negociado totalmente otras cosas uh, con los sindicatos y psh, los sindicatos han, uh, han acabado el movimiento muy rápidamente porque había esta idea que de todo modo no vamos a tener una victoria y la ley la la pasarán. La cosa es con este movimiento que fue tan fuerte, tan duro y tan y tan masivo al final pienso que hacia muchos sindicalista y, y casi los sindicatos ahora creo que valoran también que de un cierto modo fue una victoria de de, de nuestra capacidad de poner una relación de fuerza frente a los patrones frente a, a la patronal y al estado eh, y, y eso eso es la victoria no han pasado la ley, de eso lo han pasado, pero nos hemos de mucho más que lo que pensábamos poder. ¿Se ¿Sí? ¿Sí? sí. entiende? Eh, ¿Ya? ¿Hay otra ¿No? Bueno, sí, sí. Ya. también el, el tema de el, el, supongo que a nivel de represión están actuando pues eso, eh, metiendo a gente en la cárcel o esto, pero a nivel por ejemplo de multas, que es como finalmente nos paralizaron a gran parte del movimiento allí en base a, a un problema económico de poder enfrentarte a pues ya no ir a la cárcel, ya no metían a nadie a la cárcel, pero ponía cada uno eh, 6.000 euros o 12.000 euros de multa por haber y por traer estas historias ¿cómo lo, ha, cómo, cómo lo se, se, se está, está pasando también a nivel francés de, de una manera similar o, o es más a nivel cuando hablabas de los abogados para poder trabajar esa parte pues claro, supongo que es más a nivel de, de, de judicial, a nivel de represión en similar pero en el momento que haya eh, o sea, cambie la estrategia, pasase la estrategia económica. Mm. Eh, nosotros empezamos a hacer movimientos de insolvencia pero hay un momento en que se satura, o sea, no puedes poner insolvente a, a toda la gente que uno necesita. Mm. Pues no eh, eh, bueno, sí hay multa que, que se que, que se pone en, lo, en los juicios pero en general son más multa que la gente tienen que pagar directamente a los policías que les han arrestado porque los policiales les acusan de rebelión o cosas así y entonces la multa directamente en el bolsillo de, de los policías eh, pero no son tan elevados que aquí en general son más de 500, 1500 solo por ahí en no sé a dónde 6000 o o cosa así. Entonces, no en general hay eh Sí, Pero no y bueno, mm. Sí, claro. para mm. También hay una pequeña, bueno, pequeña hay una diferencia que en Francia se ponen muchas penas de condena de, de cárcel por dos meses, tres meses, cuatro meses, seis meses, eso es muy habitual. En las manis mucha gente va en la cárcel por tres o seis meses, eh, que aquí no, ¿eh? aquí son mínimo dos años, antes de dos años no vas. Y entonces sí. pero entonces sí, pero entonces puede ser que porque no hay pequeñas penas de cárcel puede ser que han jugado más con las multas y que en francia juegan más con la, los unos meses de cárcel y vez bueno son cosas pero seguramente llegar a las multas también <ríe> eh, eh, eh, puede ser que voy a acabar bueno si sí sí, sí sí acabamos voy con la, la última pregunta sobre los media porque sobre los media medios medios de comunicación que... Okay que eh, en donde lo, lo que nos hemos dicho en las otras uh, charlas en Barcelona y Manalesa y que hemos dicho que íbamos a intentar de hacer de esta gira es de tener un, al mínimo un referente o un contacto de un colectivo Aquí, bueno, tenemos uno, uno que se cura esto en Manresa, otro en Barcelona, si hay gente o colectivo aquí que quieren apuntarse, ya no es la idea es al mismo tener un mail eh, y cuando pasa cosa que nos parece importante, no es la idea de hundir de miles de información y, y de noticias, pero cuando hay llamamiento como llamamiento o información importante que, que nos parece importante. Mandamos un mail a toda la lista donde hicimos la girar, a ver si hay gente que se pueden apuntar para curarse la traducción, porque en general cuando hay un movimiento como el que ha pasado uh, este año, estábamos tan a saco que es difícil de mandar a alguien para hablar de esto en España, o o de, bueno, en la península, o... y entonces mandar un mail a ver si alguien se puede curar la, la traducción y eh, una, si, una vez que alguien se cura la traducción, mandamos un mail diciendo ya, la traducción está bien y mandamos la traducción a todos los colectivos y de ahí todos los colectivos eh, con su medio de comunicación Uh, mandan, uh, bueno, ponen el info en las páginas y no sé dónde. Y puede ser un llamamiento para que la gente suba, que ya hubo un llamamiento internacional por el 14 de junio, entonces pero que no creo que haya girado tanto este llamamiento. Pero entonces si sí, hay un llamamiento que, para invitar a la gente para que suban o un llamamiento por las cajas de resistencia o un llamamiento a hacer acciones de solidaridad o, o cosas así. No sé. Y entonces si sí, os interesa que, que si hay un mail ponemos en la lista de mail y, y esto así. Es el inicio de la solución puede ser de... bueno ¿Ah? a falta de, a falta de eh, sí y la, y, la, y la cosa que y la cosa que no te no he tenido tiempo de, de hacer pero que puedo hacer es dejar unas listas de lo, las páginas de Contrainfo que son muy vista en francia que son las páginas un poco importante ahí cuatro o cinco páginas unos indime ya eh unos páginas de, de contra otras páginas de contra que son muy muy miradas. Bueno, era un poco la solución de eh está bien. Eh, no sé si hay más intervenciones, o alguien, o sea, Besteits o Bestiritsi o Galderak o Gara mugia ja, rato bat, zeiterretan ba, beste e, asamblea da beste asunto bat, eta, bueno, atzeratu eta gabil, atzeratu ingaragu. Eta, hola, ez Ni eskertuko niak eberari bere presentzia, estatuti da biela bueltaka, katalaino ati ator, e, ostiot, ato e, eskola herritei eta galizira doaldabe bai, horren e, asuntoa zabaltzeko, eta nik e, punte txiki txiki bat, em, Ebera gaipatu hau horren e, inguruan momentu historikoa, e, ibilbia historikoa, aprobetsatu indutela, e, krisiak sortutako ondorioak, e, mm, usagauzaatzuko, e, konfiantza falta sistema eta krisi eta, eta e, kapitalismo beheran, e, mm, erantzuna eskerretik egin jako ta, e, e, reforma bat eskerretik e, erantzun potentzia egondala, osea, konfiantza hori aportuz eta hori daixo, sabes, areagoten jundasuntua eta mo, asuntua hartu do dimersio bat e, nahiko potolua eta nerezako oso alortsatiko interesante baita ikertzea e, nundi norakoak eta segatik ezaguta, eta hor da ta loturaiek nundi dator sen baita, ezta? Eta eta be kontzientegi landia ta beste espazio batzu bereganatu dituzte eh desizio edo erabakiak hartzeko espazioak tantoa asamblea beraie kalean e, erantzun kisuna violentziaren aurka eh hostekin nikosta aipatu itzula hainbat herramienta ta tresna interesantiak eta ez dakit e, eta umorea e, bai, nik umorea aipatuko nuke e, tresna bezala hola naskota tristuran eta beste estatuetan ibiltzen gara, ez? Eta eta ustag umorea tresna importancia. Eta ez dakit jasogitu gausak hor da osena bueltaka edo ordun beraiek esan duenaio kontaktua na interesa egone askero, ba, berari gerturatu ta eta bueno, berbait zok aukersezan e, esango zue, bai? eta Eta xerikas kobertako eibai. Eta xerikas gracias a ti e al espacio por, por este momento. Eta ola xe.